¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería y de la cual, pues, nos honra ser parte de este, de este esfuerzo de comunicación de la Universidad de Sonora con usted, con la sociedad. Sandra m e r i l l a Gómez Cuadros, ¿cómo e s t á n Muy buenos días. Muy bien, Rafael. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radio escuchas y, pues, Una bienvenida a nuestros invitados súper especiales. Un programa especial, Sandra. Un programa muy especial para nosotros. Pues, pues déjenme decirles que, que en esta mesa estamos rodeados de, de personalidades académicas de una enorme trayectoria, incluyendo a la maestra Sandra, primero las damas, ¿verdad? Este, porque vamos a hablar, ¿saben qué?, de un, tema, de un tema especial. El 50 aniversario de la carrera de ingeniería química de la Universidad de Sonora. ¿Sí? Este. Y su historia y su impacto en la sociedad. Este, obviamente, llegar a esta edad, por así decirlo, p u、pues, e、eh, sugiere s sugiere hacer un debate, s un g i e e hacer r u análisis, una reflexión de qué ha pasado a lo largo de estos 50 años. Y pues nos acompañan pues, los maestros fundadores, los que han puesto los ladrillos de este enorme proyecto universitario. Se encuentra con nosotros el ingeniero Manuel Puebla Peralta, él es、eh, fundador de la carrera. Académico, directivo universitario, funcionario público también en su historia profesional en ciencia y tecnología y promotor y gestor de, de, de varios proyectos, de un gran número de proyectos que tienen que ver con la ingeniería. ¿Cómo está, ingeniero Manuel Puebla? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos Bienvenido. días. Bienvenido. Y se encuentra también, Sandra,、sí. el ingeniero Manuel v a r g a z Armesa, académico del Departamento de Ingeniería Química, rector. El rector de la Universidad de Sonora hace algunos años, impulsor de proyectos también del agua, de la energía, del medio ambiente y un, y un excelente divulgador científico. También y, tenemos. Sí, en el mismo sentido, también tenemos、eh, como invitado especial al ingeniero Jaime Varela Salazar, quien tiene un amplio bagaje、eh, de desarrollo、eh, que ha favorecido, ha contribuido a la formación integral de los estudiantes y también. Y a es nombrado maestro distinguido. En、bueno, la Universidad un, un, de s u d á r i c a Un experto también en promotor, en p o d g r a d o en medio ambiente, funcionario también universitario este, en varios puestos. Y bueno, déjenme decirles también: se、pues, encuentra también la maestra Sandra m e r í a Gómez Cuadras, también del Departamento de Ingeniería Química. También. Son <ríe> más de 30 años、eh, trabajando en esa institución. Y bueno, nuestra compañera y amiga conductora, pues también forma parte de este acervo tan impresionante. Que ha formado nuestra Universidad de Sonora en, en las áreas de ingeniería química. Pues ahora sí, muy buenos días a todos. Muy buenos, buenos días. días a buenos todos días. y sean ustedes bienvenidos.、Mm. Gracias. 50 Gracias. años, 50, 50 años. años. Ingeniero Manuel Puebla, usted fue el pionero, el que puso la primera piedra. Platícanos. Bueno, este, de los orígenes ¿Sí? de la escuela de ciencias químicas, pues es casi una película de suspenso.、Uh -huh. Por los acontecimientos que se desarrollaron en aquel entonces. Esto viene a colación con una ida que hizo el gobernador electo, licenciado Luis Encinas, que era director de la universidad, a Cuernavaca, donde estaba yo ahí de director de una empresa paraestatal,、no、es para una empresa industrial de coinversión. Para, para producir ácido cítrico por fermentación, una tecnología muy avanzada en aquella época. n o、eh, Y el licenciado Enseña me pidió que colaborara en su gobierno en aspectos de desarrollo industrial. Y después de, de una plática que tuvimos muy interesante, acepté el puesto, para serlo más concreto. Sí. Y, y él me dijo que él me ofrecía para irme yo a Sonora, regreso a Sonora, pues una de, formar una dependencia en el gobierno del Estado, que era la Dirección de Planeación y Fomento Industrial, que sí se hizo, y también la escuela, la creación de la Escuela de Ciencias Químicas, y para completar mi salario, porque. Yo, Eh, me ofreció la mitad de lo que yo ganaba allá. <ríe> Era un salario bastante elevado en aquella época para mi edad, pero la, la responsabilidad que también tenía. Este, pues él, él me llegó a la mitad, digamos, del, del sueldo. Y yo le dije que sí. Y entonces, en, fue en, esto fue en 1961, en septiembre de 1961. Me vine a Sonora ya para, para tomar posesión. Del puesto, y después me encontré: pues, ¿cómo pues vamos a hacer la industrialización de Sonora? Me encontré pues que no había información, que estábamos、eh, muy atrasados en el aspecto industrial, había unas cuantas industrias、sí. en, en Sonora en aquella época. Destacaba Cananea y destacaban. Pues, Textiles Sonora que se acababa de. La minería p u e en Sonora. ¿sonora? ¿Sí? Uh -huh. Y entonces necesitamos información, esa fue mi preocupación número uno, y necesitamos crear un organismo que sea un factor multiplicador de conocimientos y de experiencias. Se nos ocurrió que fue crear el primer Congreso Industrial de Sonora e invitar a gente. Con mucha experiencia en el campo industrial, en la promoción, en el financiamiento, en la tecnología, en la preparación de técnicos para la industria, todo esto lo envolvimos en expertos que vinieron de, tanto de México como de Estados Unidos y, y obtuvimos. En tres días, una información increíble sobre las posibilidades de industrialización del estado de Sonora y sobre la preparación de técnicos.、Eh, de allí, de toda esta información, nace un plan de desarrollo、eh, que le llamamos Plan de 10 Años para el Desarrollo Industrial de Sonora. Y, y las bases de ese plan pues eran mercados, tecnología y, e infraestructura que, que requeríamos. Fue así como incluimos en la parte de preparación de técnicos y recursos humanos para la industria la Escuela de Ciencias Químicas, con cuatro carreras profesionales: ingeniero químico, ingeniero industrial administrador, químico y químico biólogo. Esas、sí. fueron las cuatro carreras. Un año después. le Agregamos el aspecto de investigación que era muy importante para apoyar, apoyar la industrialización, y así nació también un año después el CICTUS, hoy DICTUS, que es el centro del de, de, departamento de i n v e s t i g a c i o n e s científica s y tecnológica s de la Universidad de Sonora. Esto era una avanzada en el país, no había contrapartes en aquel entonces. Fuera del Distrito Federal, donde estaba concentrada toda la investigación y algo en el tecnológico de Monterrey, pero en Sonora estábamos en, naciendo en, en ese sentido. Fue un despertar que yo llamo el despertar de la industrialización en Sonora, se c r e ó en esa época y hay una, un conflicto. Voy a tratar de concretar más un conflicto porque el subsecretario de Educación Pública, el ingeniero Bravo Babuja, que fue invitado al, al seminario dentro del, del, del Congreso Industrial para hablar sobre preparación de técnicos, pues él traía su, su carrerita, ¿verdad? que era、sí. la, la de ingeniero industrial de cuatro años, tres de tronco común y una especialidad en el último año. Así que había, iba a ser un ingeniero industrial químico, un, un ingeniero mecánico químico, perdón, ingeniero mecánico, industrial mecánico, un ingeniero industrial civil, etc. ¿no? Sí. Eh, él decía que la provincia no se podría dar el lujo de tener carreras de cinco años, y yo、eh, choqué con él, para, con, con el punto de vista. ¿no? Eh, finalmente Finalmente,、eh, Eh, pues hubo una, unas palabras que no, no, se olvidan, no se me van a olvidar nunca. ¿no? Al salir de su seminario donde estaba Bravo Bauja, el gobernador Encinas, el doctor, el doctor Canales, el rector del Tecnológico de Monterrey y otras personalidades, estábamos invitados para ir a comer、eh, en honor de, de, de Bravo Bauja. En el. Y, y, y, al, y al salir del Museo Biblioteca, ya se, se empezaban las máquinas trabajando, excavando ahí los, los terrenos donde iban a, Ya se estaba construyendo la Escuela de Ciencias、sí. Químicas entonces. ¿no? Y el ingeniero Bravo Babuja, en un desplante, dijo, apuntando allá del, de los escalones del, del, del Museo Biblioteca, dice. Esa escuela de ciencias químicas que se está construyendo es una aberración. Estaba en contra. Estaba en contra. ¿no? Y yo, yo, pues, realmente, pues, ahí no dije nada, pero nos subimos a la camioneta del licenciado Encinas y ahí me enfrenté. ¿verdad? Tuvo tuve que hacerlo con el, con, el, con el subsecretario, ¿no? Y yo le decía por qué dijo esas palabras y acá y allá. Y como la conversación estaba en, subiendo de. De intensidad,、sí. el licenciado Encinas, muy político por cierto, dijo: Hoy a las 8 de la noche, manejando la camioneta, a las 8 de la noche, en, en el, en, allí donde está hospedado el, el, el, el, el, el ingeniero Bravo Aguja, vamos a hacer un análisis del plan de estudio de la carrera de ingeniero químico. Ya, para... ya, de c h o l a n d o Entonces, ingeniero, fue en base a una necesidad,、sí. ¿verdad?, que se detectó. Sí, sí,、no. La necesidad de crear, bueno, primero como escuela de ciencias químicas y luego las cuatro carreras. a sí, eso, eso fue una evolución que ya continuó con la escuela, ¿no? Sí. Pero como escuela, yo tuve la gran satisfacción de ser su primer director ¿verdad? de la escuela. Y al año siguiente, que creamos el, el Dictus, también era director del l i c t u s Entonces,、sí. había una coordinación perfecta en el plan de 10 años, por un lado, empujando a los proyectos y las, y las posibilidades de industrialización de Sonora, la preparación de técnicos en la Escuela de Ciencias Químicas y la investigación para apoyar la industrialización. Eso fue un conjunto que, que, que logramos en aquel entonces. Decídate.、Pues, ¿sí? Ingeniero Manuel Barcaza, sin lugar a dudas, una visión integral a la s que nos platica el maestro Puebla. Y a ti pues, te, te tocó, obviamente, seguir、eh, poniendo ese engranaje en este enorme proyecto que es la ingeniería química. Pues、eh, cuando nosotros ingresamos aquí, el ingeniero Varela y un servidor. ¿Cómo? A, a la entonces Escuela de Ciencias Químicas, pues apenas、eh, creo que habían egresado cinco generaciones, ¿no? Creo、sí. que nosotros éramos la quinta generación.、Ajá. O sea que, al igual que el maestro Manuel Puebla, se puede considerar que nosotros también somos pioneros. e s decir, porque más o menos hay entre 45 o más generaciones que han egresado hasta ahora, ¿no? Que contando con un número más o menos, más o menos 20, pues podemos encontrar que ha sido un cúmulo de. Degresados, de ¿no? los que tenemos.、Eh, fundamentalmente, como dice el maestro Manuel Puebla, la carrera de ingeniería química, pues, fue crea... bueno, la escuela de ciencias químicas fue creada para, para darle valor agregado a todos los insumos, a todas las materias primas que teníamos aquí en el estado de Sonora y que todavía tenemos en abundancia, ¿no? porque Sonora hasta 1961 se consideraba como un estado. Completamente agrícola, ganadero. No, pues, no tenía absolutamente. Lo único que podemos tener era mediana artesanía, ¿no? es decir,、eh, sistemas artesanales para la producción y darle valor agregado a las cosas, pero era n muy incipiente, s ¿no? como las quesadillas de Imuris o chorizo de, de rayón <risa> o cosas así, ¿no? El、eh, el, sí, el queso、artesanal. de b Ures o de Mazatán. Entonces, este, ya con la creación de la Escuela de Ciencias Químicas, pues ya se puede decir que ahí está el despegue del Estado de Sonora. e s t a d o Sonora. Y, y, y obviamente que nos falta muchísimo, ¿no? Porque、claro. todavía seguimos dependiendo mucho de la agricultura y ganadería. Por supuesto. Y, y está bien, está bien, porque tenemos mucha producción en ello. s Pero hay que industrializarnos.、Sí, í y, y, y formar este, eh, profesionistas eh, ¿no? exactamente, integrales. Exactamente. Pero a mí lo que, lo, la, la curiosidad que tengo es. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cuál fue la planta docente? ¿Cómo se conjugó? ¿Y, y qué capacidad tenían de recepción de estudiantes? Bueno, este, en ese aspecto,、eh, debido a este, ese problema de, con, el, con, el, con el ingeniero Bravo Aguja,、eh, pues yo le, yo le dije al licenciado Encinas: yo, yo voy a México a tratar de negociar con el ingeniero Bravo Aguja esto. Ándale, sí, me dijo. Porque yo prácticamente le dije: De acuerdo con esto, yo no quiero hacer obstáculo para que la universidad no reciba los subsidios, porque los subsidios se canalizaban a través de, del d e ingeniero Bravo Aguja como s u s e c r e t a r i o No quiero hacer obstáculo. Y yo voy y le pido disculpas al ingeniero Bravo Aguja, pero yo voy a renunciar, y voy a renunciar viniendo de México. Como director de Planeación y Fomento Industrial y como director de la Escuela de Ciencias Químicas、uh -huh. en ese FAN. Total, el licenciado Encinas i j o No, querido, y el doctor Canales, no, no, no, búscate una fórmula. Y la fórmula que l l e g u e y que le gustó finalmente al licenciado Bravo Ahoja, ya que en México,、eh, porque así me vine a, a, a, a analizarlo, ¿no? Y me recibió afortunadamente, me, me anoté ahí, me recibió y este. Ya en otro plan estaba él, ya, ¿no? ya, a Y le dije: mire, este, ingeniero, vamos en, en septiembre, va, se va a abrir la matrícula para ingeniero industrial de cuatro años. Pero vamos a incluir carreras, este, materias optativas、eh, para esos, para esos tres, tres años, tres, cuatro años. Y un año adicional optativo también para que los muchachos se reciban de ingenieros industriales el, el, con la carrera de, de él, ¿no? Pero ya íbamos agre, ag, ag, a agregar ya las otras materias del plan de estudios, ¿no? Y, un quinto, y, y el cuarto, el quinto año ya, ya se van a recibir de ingenieros químicos también. Así fue el, la negociación y le gustó. Y al licenciado e n c i n a también le gustó mucho, al doctor Canale, ¿no? Entonces, sobre esas bases. Abrimos la matrícula para ingeniero eh, eh, industrial con especialidad en química. ¿no? Wow. Eh, uh -huh. Fueron, creo que seis, o no me acuerdo, seis muchachos, sí, los seis primeros.、Ah, ¿sí? Luego,、eh, tomaron los, los seis tomaron carreras, las materias adicionales, facultativas. ¿no? ¿no? Excelente estrategia, ingeniero. Se ¿eh? recibieron de ingenieros. <risa> Pero ya en la tercera generación. Ya nadie se, se matriculó como, como ingeniero industrial、sí. cuatro, de cuatro años para recibirse. ¿no? Ya, ya tuvimos que suspender la, la carrera. Pero, pero eso ya teníamos el, el, el ingeniero industrial de cinco años de administrativo. ¿no? Muy b e Ese es un poquito l anexo. Jaime Varela, tú eres un, un estudioso sí, incluso de、engaño. la historia de la historia de ingeniería química. Y te la pasas integrando información, compilación. Platícanos、eh, los aspectos más relevantes de estos 50 años que te ha tocado observar bueno, en tus grandes acontecimientos de la historia.、Pues. Bueno, con respecto a lo que platica el ingeniero Puebla, que todos lo consideramos el fundador, fundador, de, la, fundador. de la escuela no, no sé. es muy reconocido por todos. Tengo aquí un documento que me encontré. Ahí tengo un montón, pero me encontré sí, este. Esto、sí. es una biblioteca <risa> ambulante.、Sí. Antes de ser rector, digo, antes de ser gobernador,、no、decir, fue rector, ¿no?、Sí. Y aquí tengo un mensaje de él que lo dio en presencia de Adolfo López Mateos, siendo, siendo gobernador del Estado,、mm -hmm. el 20 de abril de 1958. Y aquí, ingeniero, ingeniero Valcácer, ingeniero Puebla, ya menciona la necesidad de crear este tipo de p r o f e s i o n i s t a s que usted pues、eh, anticipó también.、Impulso. Y aquí, incluso aquí viene, viene un presupuesto. Para la construcción por un millón s e i s c i En t o s m i l p entonces. Y, y, y estaba aprobado por el, el, el arquitecto que le decía ahorita, el arquitecto Leopoldo Palafox Muñoz. Sí. Esto no se hizo hasta, hasta, después, que, hasta después que vino usted. Sí. Sí, que usted fue el, el asesor técnico, digamos,、sí. de la construcción. Sí. Sí.、Uh -huh. eh. y, sí. Y también conseguí aquí un listado de la planta de maestros, pero estoy viendo que esta planta de maestros no fue, no fue la primera, sino que fue. Antes, cuando estaba en la escuela de farmacia, sí, sí, pues esa、sí. forma cobió donde estaba el, el químico g a r i b i e l Castañeda Torres, usted sí, lo conoció, como no, como no, Salomón、sí. Baylis, Vibriesca, sí, sí, Gustavo、no. Reina, Francisco Peña Becerril, que todavía está,、uh -huh. todavía ahí lo veo,、eh, Elión Mercado Andrews,、eh. Villarreal no estaba. Villarreal sí estaba, pero no lo tengo en esta lista. El doctor Carlos Enrique Peña Limón. Sí, cómo no. Y aquí tengo a i é n una foto de una muchacha que e voy a recordar muy bonita. a n La reina. La reina. Ana Cristina Molina. Que fue reina en el 71-72. Oh, no, s Es cierto. Oigan, ingenieros, yo los veo súper entusiasmados. Es una belleza escuchar la historia. Estos esfuerzos que no fueron fáciles hace 50 años, ahora se ven cristalizados en una. En un departamento de ingeniería química con posgrados, con equipamiento, con tecnologías de primer nivel y está muy p o s i c i o n a d o a nivel nacional e internacional. Platíquenos, ¿cómo observan este, este desarrollo y todavía qué retos visualizan ustedes a los que hay que alcanzar? Pues、eh, yo, en lo personal, pienso que con el posgrado que cuenta el departamento ahorita, Tiene pues, un horizonte infinito, se puede decir, ¿no? porque tenemos una maestría que se llama en Ciencias de la Ingeniería. Y entonces ahí hay un abanico amplísimo para desarrollar cualquier línea de investigación. O sea que está abierto no nada más a, a la ingeniería química en sí, ¿no? uh -huh. sino que también se puede incursionar en áreas como energía, en, áreas,、eh, en, en especialidades、eh, de medio ambiente, en especialidades de, de agua. En especialidades de alimentos, de procesos, de, me, de metalurgia, etc. O sea, está amplísimo. Y obviamente,、pues、en cada uno de ellos está, participa como un tronco común de formación por、pues, la ingeniería química.、Sí. Y, pero en, en, en, en dentro de, ese, de este abanico, Pues es, es infinito, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, nos encontramos a, a tres graves problemas en el mundo. Primeramente el agua, luego el alimento y luego la energía. En ese orden lo creo yo, ¿no? Es. es decir, el agua, alimento y energía. ¿Y qué más que un, un departamento como el de nosotros que puede desarrollar investigaciones en esas tres grandes áreas, pero de, de, de, de amplia, mucho, muy amplio? ¿no? Y contamos con personal capacitado ahorita en la actualidad, ¿no? Con,、eh, contamos con personal capacitado y además con programas de intercambio para que otros profesores de otras partes, no nada más de, de aquí de nuestro país, sino del mundo, Vengan a hacer estancias en nuestro departamento para contribuir a estas áreas. Además, muy buena parte, muy buena proporción, hay, hay perfil de, de posgrado, ¿verdad? Sí. En, en, en el propio departamento, pues sí. sí, Jaime. Mira, a mí me gustaría hacer una aclaración porque cuando platicamos de la historia de la escuela,、sí. surge una confusión.、Eh, el primer director de la, de la escuela, pero cuando era la, la escuela, porque primero fue la escuela de farmacia en 1943,、uh -huh. esos son los antecedentes. Después, en, 1900, en 1955, se crió i la escuela en base a la carrera de químico, fonocéptico, biólogo, y ahí sí fue el primer director Gabriel Castañeda Torres. Esa,、eh, ahí sí, sí. Pero ya ¿Mm. como escuela de ciencias químicas, con las carreras modernas que estamos hablando ahorita. El primer director fue el ingeniero Manuel Puebla. Exacto. Sí, sí, qué buena la e x p e r i c i a Y yo quisiera hacer una aclaración también, ya que se encuentra el maestro Puebla aquí, que un edificio de nuestro departamento lleva el nombre del ingeniero Manuel Puebla. Sí. ¿no? sí. Que le, le fue otorgado ese nombramiento cuando estaba el maestro Arturo Ruiz Manríquez como jefe de departamento. Es e edificio donde estamos nosotros precisamente.、El、edificio nuevo, ¿verdad? Sí. Instalaciones y equipamiento y personal. Ingeniero Manuel Puebla, Peralta.、Eh, pudiéramos decir que ya la desintegración, así la llamo yo, desintegración de la Escuela de Ciencias Químicas a departamentos, departamentos, departamentos permitió un mayor auge en las diferentes、eh, carreras. Ay, sí, sí. Eh, bueno, eh, yo creo que、eh, la, la estructura que tenemos a c t u a l en,、sí. en la Universidad de Sonora permite. O sea, permite abrir muchas opciones y esas opciones en un futuro se pueden convertir en departamentos. ¿no? Yo、uh -huh. creo que eso depende de ciertas reglas que impone pues, la misma Secretaría de e d u c a c i ó n Pública. Eh, eh, sin embargo, yo creo que trabajábamos en aquel entonces, cuando estábamos industriales, ingenieros químicos y químicos, químicos biólogos, trabajábamos bien porque los, los presupuestos en ese entonces alcanzaban. Pero yo creo que los presupuestos, como un departamento donde se tuvieran esas tres carreras en la actualidad, yo creo que ya no funcionaría. Entonces, fue una de las razones principales para que hubiera una división, ¿no? Y que cada carrera formara su propio departamento y posteriormente pudiera abrir, abrir otra serie、sí. de opciones. ¿no? Fíjense que yo estoy muy orgullosa de, de, de pertenecer a,、sí. yo le digo, Escuela de Ciencias no, Químicas. Sí. Yo empecé en el 74 y todavía era escuela de ciencias químicas. Y habíamos alrededor de 80, sí, 80 es, alumnos. Es mucho, ¿no? Mucho. De, íbamos、primeras. a ingeniería química.、Uh -huh. Y entonces se tenían que dividir los grupos y ver dónde. Y eran aulas masivas. Aulas masivas. En el aula magna a h í tu v i m o el ingeniero Varela y un servidor nos tocó aulas masivas. ¿no? Muy bien, ingenieros. Miren, este, la verdad es que vamos a seguir haciendo programas. Eh, más adelante, yo quisiera rescatar en pocos segundos sus últimos、eh, comentarios sobre esta, este primer programa que hacemos en el marco del 50 aniversario de la carrera de, de Ingeniería Química, ahora Departamento de Ingeniería Química. Sus, sus últimas reflexiones, ingeniero Manuel Puebla. Pues, reflexiones al respecto.、Sigue? Sus pues, nuevos reps, s q u e le gustaría estamos ver? Estamos viendo pues,、eh, un crecimiento. Excelente, ¿verdad? En todos sentidos, el que ha tenido la escuela, lo que ha obtenido el dictus también, que se han, ya tienen sus propios edificios, s en fin. Y los proyectos de investigación, n Que dista mucho de una anécdota que les voy a contar.、Eh, cuando vino el problema estu estu、eh, político estudiantil en la universidad, Eh, hubo y había renunciado el doctor Canale debido a eso.、Sí. Y la rectoría, pues no, no era lo suficientemente fuerte para controlar y regular la escuela. Entonces era el patronato de la Universidad de Sonora el que realmente el que tenía los recursos y las decisiones. Yo tenía un proyecto, por ejemplo, uno de los proyectos que teníamos en el dictus actual era el estudiar el ciclo biológico de la Totuaba. La Totuaba, que es un peso norense muy delicioso, que este, fue en el fondo, en la historia, el responsable de la creación de Puerto Peñasco, ¿verdad? Porque hubo una época en que. La, la Totuaba era tan preciada, tan preciada su carne, ¿verdad?, de, que, este, de, que, la, de que, que la exportaban a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces fui yo al patronato y, y presenté el, el, el informe ahí de, del presupuesto que necesitamos, que en aquella época eran con 15 mil pesos, ¿verdad? O sea, entonces dijo uno de los patronos, dijo, este. Este, este, bueno, y a nosotros, ¿qué nos importa que un t o t o a v o le haga el amor a una t o t o a v a Y dije yo, e s t o y adelantando a mi t i e m p o Bueno, me dio risa, a ¿no? sí, sí, sí. Muy sí, buena l o、bueno, pues, pues vamos,、eh, fíjate. Lo, lo único que quiero decir es que Sonora no fuera lo que es ahorita si no hubiera existido la Escuela de Ciencias Esquinas. Exactamente. Jaime、sí, Varela. Sí, sí. Pues mire, yo estoy haciendo un recuento de la gente que se han titulado en. Pero... Tus últimos comentarios para el siguiente programa lo dejamos. ¿Eso qué te parece?、Ah, muy bien. ¿Sí? Sí. Pues, mira, mijo, mijo, más bien voy a expresar un deseo. ¿sí? No. Yo deseo que la escuela siga progresando y que nuestros egresados contribuyan al desarrollo de De nuestro estado, de la región y del país. Claro que sí. Sandra, m i d i a agón de, de escuadras, pues tú también ya nos platicarás el programa más adelante. Sí,、no、es sí, está、ingeniería. bien. Les está agradecemos entrada, al, ingeniero、eh. gracias, sí. al ingeniero Manuel Puebla Peralta, al ingeniero Manuel b a c a s a l v e s a s al ingeniero Jaime Varela Salazar por su presencia. Se n c u 50 aniversario a de la carrera de ingeniería gracias, química, señores. Muchas felicidades. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Radio Universidad presentó Ingenio.